Bien, acá de nuevo con Hardtrip Deportes estamos ahora con el análisis posterior a lo que fue el partido de este domingo 29 en el Pachancho Romero de Maracaibo donde el petrolero, el local, el Zulia Fútbol Club, recibía la visita del cuadro del Caracas Fútbol Club, conocido también como el los Rojos de la Ávila. Eh, cuyo resultado final nos dio una victoria para el cuadro soliano de dos goles por cero, lo que viene a representar la tercera victoria en fila para el conjunto de Alex García, esta vez también en condición de local, dos goles por cero, dos, dos goles anotados por en el primer tiempo por el colombiano Luis Casciani, el primero al minuto cinco y el segundo al minuto treinta y nueve, Se tenía tiempo sin marcar el colombiano, en este caso hoy se destapó con dos golazos, hay que decirlo así, sobre todo el segundo, la verdad el minuto 39, una jugada interesante donde de media volea el colombiano define, donde el portero Caraballo del Caracas no pudo hacer nada y bueno, este este resultado en medio del primer tiempo le dio para entonces obtener esta victoria al final de los 90 minutos. Y lo que lo, lo deja el cuadro zuliano esta vez con 24 puntos y los coloca en la cuarta posición... ...inclusive desplazando al propio Caracas... ...que se queda con los mismos 23 puntos... ...además aprovechando el traspié de llaneros ...que cayó en, la, en, la, en Lara... ...y en este cuento... ...también lo permite... ...que el cuadro Zuliano desplace al Deportivo Petar... ...en lo que es la tabla general... ...con 51 puntos... ...de nuevo el cuadro Zuliano por tercera temporada... ...en su historia lo repasa... ...lo que son los 50 puntos... ¿no? O sea, varios eh, matices... ...tiene este, este resultado... ante el Caracas Football Club eh, importante, restan aún dos jornadas el equipo ya está mentalizado está con un cupo asegurado lo que es en la, en la liguilla sudamericana pues, que es el objetivo de este equipo para Copa Segura y me, veremos si puede mantener esta misma tónica en estas dos jornadas que quedan y de lo que será el inicio luego del 13 de mayo para ver cómo con qué equipo pues, estará en este caso eh, dicho ortogonal y a ver si ¿sí logra entonces acceder de fase y lograr ese cupo tan ansiado que es el objetivo de este cuadro también tenemos audios también de varios protagonistas del partido de hoy entre ellos Casiano y dos jugadores también del cuadro del Caracas sí hay que cabe destacar que el Zulia con esta victoria como lo comentabas ha ascendido en la tabla del Clausura al cuarto lugar y y, y resaltando que ya son ocho victorias no por 7 derrotas en la campaña del cuadro Zuliano, ningún empate el único equipo que no ha tenido un empate en lo que va de, de torneo clausura, pero sí importante que esas 8 victorias lo colocan como el tercer equipo con mayor cantidad de victorias detrás solamente de lo que son las campañas del club deportivo Lara con 11 victorias y el minero de Guayana con 9 victorias ni el mismo Ansuate que está por encima de, del conjunto Zuliano en la tabla tienen la misma cantidad de victorias porque pues llegan a siete triunfos eh, importante el triunfo de hoy del Zulia vuelven a tener esa racha ha sido un equipo de rachas hay que hay que decirlo así en el torneo o, o, o son rachas victoriosas o rachas negativas de derrota, pero vuelven una buena racha de tres victorias al hilo luego de, de pasar por dos derrotas bastante complicadas no y y y, y se está consumando eh, eh, lo que lo que deseaba el club llegar a una buena cantidad de puntos, ¿no? que permitiera bueno algo que ya consiguieron que era la el pase matemático a lo que es la la zona de Liguilla y y bueno importante también destacar hoy el par de goles de, del colombiano Casiani que es, por el día de hoy se le abrieron las redes al conjunto zuliano y empieza a ver con mayor claridad lo que son los goles ya en ese sentido tiene ya más goles que En, a favor que en contra algo que que preocupaba a, a la oncena zuliana pero hablan sí, sí. y siguen y siguen sigue, bueno y lo, lo que habíamos comentado siguen sin empatar importante lo que decíamos el partido que que realizó Casiano y un Zulia que en el primer tiempo supo definir el partido aprovechándose de las fallas en defensa que que el Caracas pudo tener un Caracas que durante todo el partido Eh, dominó lo que es la, la dominó la posesión de balón eh, por un bastante rato en zona eh, medular ofensiva del conjunto zuliano pero el conjunto zuliano supo supo contrarrestar esta situación buenos contragolpes y se puede decir que llegó por momentos el Zulia a estar más cerca del tercer gol que que el mismo descuento del Caracas pero tenemos las palabras del que fue el goleador de la tarde o noche de hoy Luis Carlos Casiani, luego de, de haber concluido este partido que donde el Zulia derrotó al conjunto capitalino del Caracas Fútbol Club. Bueno, con Luis Carlos Casiani autor de los dos goles, se le da el triunfo al conjunto del Zulia Fútbol Club ante el Caracas. Luis, en la semana se te vio eh, poniéndole, no, poniéndole a lo que es sobre todo la, la parte de definición, porque no se te habían dado los goles en el torneo, solamente uno en todo lo que iba de clausura. Hoy. una dupleta para resolver el partido ante Caracas en el primer tiempo, ¿cómo te sentiste dentro del campo y sobre todo en ese primer tiempo que fue fabuloso para ti con esa dupleta? Bueno, muy contento y creo que la confianza que me dio el grupo hoy, que era un rival difícil, me dieron mucha confianza y cuando estaba cogido a marcar gol me dieron dos tantos y Es importante para el equipo. ¿Cómo se presentaba este partido para el Zulia ante un Caracas que siempre es un rival difícil? No venía por su mejor momento, pero se presentaba como un rival muy complicado. Sí, creo que eso lo vimos la semana. Era un equipo que venía con mucha ganas de sumar los tres. que están peleando muchas cosas, igual que nosotros estábamos en nuestra casa, nos propusimos que tenemos que estar aquí esta partido adelante, y gracias a Dios lo conseguimos. Sí, con esta con esta motivación que trae el Zulia, con este resultado positivo, cómo se puede afrontar un partido ante llaneros complicadísimo en calidad de visitante por la próxima jornada. Sí, creo que hacer las cosas como lo hemos venido haciendo en los partidos de visitantes, por ahí creo que venía haciendo las cosas muy bien, me estaban faltando los goles, y gracias a Dios lo puedo conseguir hoy. Sí, gracias. Carlos Cacene para Activity Deportes. Bueno, sí, importantísimo lo lo que eran estas palabras de de y no sobre todo palabras claves como la confianza del grupo hacia él. ¿no? También podemos destacar que que fuera en la entrevista él comentó que que agradecía mucho, ¿no? la confianza que el grupo había puesto en él y y que le hacían mucho hincapié diciéndole que hoy marcaba, que hoy marcaba y bueno, qué mejor manera que ...que marcar dos goles para derrotar un conjunto tan importante como el Caracas... ...por otro lado pudimos obtener las palabras de, de dos referentes del conjunto capitalino... ...que fueron de la partida como lo son Angelo Peña y, y Juan Guerra... Eh, ...fueron palabras cortas porque la verdad que el conjunto... ...los jugadores de, del, del, del conjunto rojo salieron bastante afectados ¿no? por, por tras la derrota... y y pero a pesar de de que fueron cortas sus palabras, bueno, pudimos obtener su, sus impresiones y vamos con lo que nos nos dejó eh las palabras de Angelo Peña. Estamos con Ayolo Peña al Caracas, fue el mismo de la derrota del Caracas ante el Zulio con un nuevo gole por cero. Ayolo se presentaba un partido difícil, sobre todo Caracas lo no llegaba en su mejor momento y bueno, y hiciera esta derrota en el primer tiempo, resuelve el conjunto Zuliano. ¿Cómo se había preparado Caracas para este partido? Sí, fue bastante bien, creo que No dieron todas las herramientas de Zulio. Últimamente, 8 ocasiones de gol y no pudimos... Deletivo eh, A partir de esto, cómo puede afrontar Caracas lo que resta del torneo Clausura, Angelo. Aquí ah, ante partido y Santa Cabeceo. Okay, gracias. Angelo Peña del Caracas Fútbol Club para deporte. Sí, como, pudi no, como pudimos darnos cuenta, no, bastante cortan la, las impresiones de Angelo Peña. Bueno, simplemente en lo que le quedan tres partidos importantes, dos por, por el torneo y este y uno y uno reprogramado el. el eh, con anzuate y el día miércoles exactamente y dos bueno correspondiente a la fecha a las dos últimas fechas del del torneo clausura. Por otro lado, también pudimos tomar eh, las palabras de el jugador Juan Guerra, un jugador referente de, de la zona medular mixta del Caracas Football Club quien, bueno, La verdad lamentó mucho, ¿no? Lo, lo que había sido el resultado y más o menos, o sea, deja ver qué lo lo que planea, ¿no? Lo lo que quiere el conjunto rojo para lo que queda de torneo de clausura y el futuro inmediato. <risa> Juan Guerras, del Caracas Fútbol Club, luego de la derrota del Caracas ante el Zulia, dos goles a cero, Juan, que presentaba un partido difícil ante el Zulia, sobre todo el momento que venía trayendo el Caracas, que no era el mejor, y Zulia, bueno, que viene en remota, ¿cómo se había preparado Caracas para afrontar este partido que lo resuelve Zulia en la primera mitad? Sí, sí tú lo has dicho, Zulia lo resuelve en la primera mitad nos veníamos bien preparados, anímicamente nos encontrábamos muy bien, pese a los dos resultados negativos que, que teníamos encima no, nos encontramos bien y lastimosamente volvimos a recibir un gol en los primeros cinco minutos y de ahí en adelante yo creo que fue Costa arriba tratamos de hacer nuestro fútbol, pero en lo que salimos a buscar el partido, dejamos espacio y, y recibimos otro gol. Así que el Zulia es, es digno, victorioso el día de hoy.